Alfredo Pablo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenos días, Pablo. Buen días audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Muy bueno. bien. Alfredo, eh, bueno algunos títulos dicen que la CPE pateó el tablero con el tema de la discusión de la energía eléctrica y el valor y, y lo que está pasando desde hace un tiempo. Eh, tema que venimos charlando siempre, eh, a menudo, aquí en Radio Kermés con vos y bueno con toda la dirigencia de la de las cooperativas eléctricas de la provincia. Eh, ¿Qué ha pasado eh, que saliste con esta nota y bueno y fuertes declaraciones contra el gobierno provincial en disconformidad porque no le otorgan eh, el aumento tarifario que ustedes piden? Sí, en realidad digamos lo que se trascendió tomó Estado Público una nota que la CPL envía a FEPANCO. Sí. Mm. En esa nota nosotros pedimos este, básicamente dos cuestiones. Por un lado... Eh, repensar el rol de FEPANCO para posicionarse de un, de un modo que, que, que realmente sea representativo de la situación que estamos viviendo las cooperativas. Y en esto este, no, no, no tengo ninguna duda que la situación que vivimos las cooperativas es crítico y ya por lo que ha ido trascendiendo y ya la semana pasada veníamos escuchando y leyendo declaraciones de, de otras cooperativas que están viviendo este, la misma crítica situación. O sea que este, este es un planteo que podríamos pensar que tiene casi que unanimidad, incluso, este, ni bien recibió la nota, el, el presidente Fepanco ya hizo pública su coincidencia con la mayoría de los puntos. Esto, por un lado. Sí. Y por el otro lado, lo que le decimos en la nota, es son cuáles son los motivos que a nosotros nos parece en los cuales se debiera hacer eje, este se lo estamos diciendo a Fepanco, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, toma Estado público como toman Estado público la, las... las la, los, las ideas y venidas del movimiento cooperativo porque son instituciones construidas en, en base a, a, la, a la comunión con la comunidad así que en buena hora que trasciendan las cosas que pasan en la cooperativa y a partir de allí este, la, la celeridad de la Secretaría de Energía a, a hacerse cargo de una situación que nosotros le estamos manifestando en esa nota a FEPANCO, pero bueno, evidentemente la Secretaría recoge el guante y en buena hora que lo haga y la verdad es que, es que la, la respuesta de la Secretaría no hace más que corroborar Este, en el fondo lo que estamos planteándole a, a FEPANCO y, y bueno, agradecemos realmente la, la celeridad para reconocer este todo lo que allí se plantea y que no hace más que revelar este, la situación de extrema vulnerabilidad que tenemos en las cooperativas Alfredo, pero es, vos decís que, que la, ¿sí? la Secretaría de Energía reconoce, pero habla de que no no no no está verificado ese atraso tarifario eh, que planteas si ellos, ellos están reconociendo que le han admitido un 33% de, de aumento después de, de un año de congelamiento, sí. ¿a usted qué les parece que es eso? Si no es reconocer que estamos con un retraso evidente, comparado con cualquier índice, es evidente que hay un retraso. Claro, eh, lo que pasa es que ellos dice que, que lo compensaron que... con subsidios y... Sí, bueno, subsidios y... que están sacando, o sea, eh, en su momento pusieron algunos subsidios que se fijaron en febrero del 2020, cuando nadie hacía suponer que iba a haber una pandemia, mm. este, y se volvió a, a, se empezó a, a rediscutir allá por octubre del 2020, y ya había, eh, bueno, clientes apretados de las cooperativas, porque el año 2020 no fue lo que se pensaba mm. en febrero sí. que iba a ser. claro Si el consumo cayó, entonces todas esas variables modificaron la ecuación, y, y el, el planteo inicial del gobierno era... Este, compensar el año 2020 con 160 millones de pesos, nosotros veníamos planteando en FEPANCO al menos 175, 170, bueno, se aceptó 160, uh -huh. pensando que a lo mejor aumentaba el consumo y, y se podía resolver, porque ustedes saben que este los ingresos de las cooperativas están atados al consumo, así que en la medida que el consumo aumentase, sí. posiblemente esa cuestión se resolvía. No fue así, más bien lo contrario, los consumos cayeron, y o sea que los incluso que ofrecía y que aceptó FEPANCO ya eran insuficientes. Así que, bueno, así llegamos a fin de año, cuando se empieza a rediscutir a principio de año, este, bueno, la situación este, no no no es de mejora, más bien de estancamiento, este, se complican las recaudaciones de las cooperativas, así que bueno, esto viene a empeorar el cuadro, por eso es que nosotros estamos diciendo, bueno, que se nos reconozca una parte, de, de del cuadro tarifario pero lo otro directamente se nos dice que esto no, no, no existe como como lo dice el secretario bueno esto es una forma de, de blanquear unas situaciones y la secretaría parece que se sienta arriba de los recursos provinciales y dice no hay un peso más y bueno no no me quiero extender mucho de, de laa eh, porque a, alfredo y y qué, qué opinas de que la universidad haga un estudio eh, y, y, y, y mm, bueno controle a ver cuál es el verdadero valor de, de la energía a, a ver, vamos a poner las cosas en, en, en su lugar. Mm. este lo, lo, Los gastos o, o, o, o las, las erogaciones que hacemos las cooperativas para garantizar el servicio eléctrico, este lo sabemos nosotros y todos los meses se lo comunicamos a APE. O sea, ¿cuál es el costo de la energía? APE lo tiene todos los meses. Ahora, el año pasado cuando se empezó a discutir cuál sería el ideal, este incluso en la cooperativa lo planteamos. Mm -hmm. Bueno, digamos ayuda a la... A la a la universidad para elaborar un cuadro que, que, que nos permita proyectarnos y decir, bueno, a ver, ¿cuál debería ser la situación ideal? Este, esto era era en un marco de discusión mucho más amigable el año pasado. Ahora, poner este, realmente con mucho respeto, digo yo, poner a la universidad en el brete de tener que decirle a las cooperativas, muchachos, van a tener que echar gente... A la flauta es complicado el tema este a nos gustaría tomarlo con tranquilidad meditarlo y ver en qué, en qué términos eh, a qué términos se, se, se circunscribe porque de, decide por qué decís de echar gente porque pareciera que la secretaría está diciendo la plata que, que ustedes reciben es la que corresponde, pero están malgastando, porque si ellos mismos están diciendo que la mayoría del movimiento cooperativo no pudo cumplir con sus facturas al APE el año pasado y que tuvo que poner plata al Estado para pagarle a Camesa... ¿Y eso fue así? ¿Y si ellos lo dicen? Está bien, ellos, bueno, eh, pero el fue el así. El Energía lo está diciendo en la nota, está diciendo sí. que las cooperativas no alcanzaban a pagar mm. las facturas, el Estado puso plata y, mm. y son la mayoría. ¡A la pucha! Esto es revelador. Esto es revelador y no hace más que confirmar que lo, que los cuadros tarifarios están este, retrasados o que de qué estamos hablando sino de cooperativas eléctricas. Sí. Es decir, por eso digo yo que que que el hay que leer entre líneas el planteo de la secretaría que a nosotros nos parece que contribuye a, a revelar una situación que es mucho más dramática de lo que a lo mejor pensamos. Y en todo caso también allí hacer alguna acotación respecto a quiénes son los que los responsables de los cuadros tarifarios o en todo caso de la economía de las cooperativas es decir, cada uno de los consejos de administración de las cooperativas somos quienes tenemos que rendir cuentas a nuestros asociados no FEPANCO, porque la Secretaría pareciera que dice eh, van a seguir está perfecto, o sea, FEPANCO se generó desde las cooperativas y, y, y para fortalecer este, el vínculo, incluso en, en el estatuto de FEPANCO está, es decir, FEPANCO surge para proteger los intereses, sobre todo de las cooperativas chicas, que en el momento de este, discutir tarifas o, o lo que fuera con el Estado provincial, se encuentran, por supuesto, muy vulnerables. Entonces se crea la federación para nuclear a las cooperativas, sobre uh -huh. todo darle una mano a las cooperativas chicas, no quiere decir eso que la federación sea la que maneja las economías de las cooperativas. Cada una de las cooperativas tenemos este, la responsabilidad indelegable de explicar los números a nuestros asociados. Y eso no lo hace la federación, yo no lo no hace PANCO cooperativa por cooperativa en asamblea a explicarle a los asociados en qué se gastaron sus recursos y por qué no la plata no alcanzó y tenemos un déficit y tenemos ejercicio y balance en rojo. Solo tenemos que hacer los consejos de administración de cada cooperativa alfredo si sí, alfredo eh, en la nota y todo eso menciona que estos fondos de nación porque la provincia de la pampa no mantiene deuda con camisa que son casi mil millones de pesos lo van a destinar a obras eh, esto cómo cayó en el, en el, no, bueno, esto, el... digamos si ya se había anunciado ah. cuando cuando el gobierno nacional dispuso fondos este, extraordinarios uh -huh. este, se dijo eso este bueno se, se irá fijando y posiblemente el Estado Provincial este determinará obras, etcétera lo que habitualmente hace, o sea, el mm. sistema eléctrico pampeano se viene haciendo desde hace años sin ese aporte extraordinario tranquilamente se podría seguir haciendo así hay sectores que están demoradas las obras, en buena hora que vengan esos recursos lo que nosotros decimos que ya que son recursos extraordinarios, bien podrían venir a a resolver las cuestiones presupuestarias de los, de, de los contribuyentes, las contribuyentes este, al servicio eléctrico, este, subsidiando las tarifas y por un lado reconocer el que, que los cuadros tarifarios están atrasados y en el mismo momento subsidiar y que en el recibo de luz figure concretamente, mira este, vos tendrás que estar pagando 100 pesos más, te lo subsidia la provincia, signo menos, subsidio provincial, y entonces al menos a nosotros nos deja cubierto de acá un tiempo cuando el gobierno decida quitar los subsidios, bueno, eso ya está incluido en la factura y nosotros, este nosotros nos da un poco más de, de previsibilidad a futuro, sí. incluso en eso en esos recursos posiblemente esté contemplada la reposición de una subestación que según la provincia va a salir alrededor de 9 millones de dólares, y eso es responsabilidad este de la provincia, pero que evidentemente van a salir de los recursos o del o de la o de rentas generales o de estos recursos extraordinarios por esa subestación hay que hay que ponerla en servicio porque está significando una pérdida este, enorme para el sistema eléctrico pampeano y no se cayó por responsabilidad de las cooperativas o estás hablando lo del gua claro sí sí porque, digamos eso no se menciona en la nota digamos ya que se sintió aludido la secretaría también podría haber puesto algún dato respecto a eso quién va a pagar eso Eh, Digo, o la universidad también va a auditar los números de la API y, y nos va a decir a todos, bueno, esta plata, este, ¿quién la va a poner esa plata? Eh, Alfredo, eh, ¿cuál es la relación que tiene la CPE con el gobierno provincial eh, o con la Secretaría de Energía? es buena? Pienso yo, lo que ocurrió a fines del año pasado, que se produjo un ruido importante cuando... Eh, se iba a reglamentar la ley de energía, eh, después, hace un, unos meses atrás, un mes más o menos, eh, Oscar Nocetti, eh, ex dirigente de la CPE, bueno, pero está vinculado ahí con la CPE, salió a quejarse y a criticar que faltaba voluntad política con el tema de empatel por la licencia de celulares, eh, ahora ocurre esto, eh, ¿cómo, ¿cómo está la relación de la CPE puntualmente con eh, la Secretaría de Energía? Yo creo que es una relación madura donde cada parte tiene que fijar sus posiciones y que no hay que tenerle miedo porque, digamos, como, como decía José Gervasio Artigas, con la verdad no temo este ni ofendo. Entonces me parece que hay que plantear las cosas. A lo mejor los escenarios este, a veces son este, las oficinas y a veces son toman estado público pero no no está mal digamos esto es una situación que atraviesa siempre este por eso lo decía al principio que lo, todo lo que sucede al movimiento cooperativo le interesa a la gente y está bueno y está muy bueno que así sea y respecto a los planteos que digamos estos temas que vos señalás este sí sí yo me permito este recuperarlo en la discusión de, de, que, de que la ley de energía se, ha, se haya hecho sin la intervención de las cooperativas eso es una realidad el gobernador que Este, se, se tuvo ve se, se, se disculpó después públicamente si evidentemente había habido este, una forma de proceder de la segunda o tercera línea que, que bueno no eran las que todos hubiéramos esperado después cuando Oscar Nochetti actual y, y, y, y, y activo dirigente cooperativo vaya si los hay en la provincia de la pampa y a nivel nacional este vaya si no tiene derecho a opinar y él opina este que de, respecto al, al proyecto de telefonía móvil que no se no se habla de las frecuencias y en esto me permito coincidir yo también si es, por qué no se habla de las frecuencias por qué no avanzamos en hechos concretos respecto a, a disputar las frecuencias que en su momento eran de Arsat? porque van a pasar los tiempos políticos y no sabemos en qué momento van a manotear esas frecuencias y las vamos a perder definitivamente de hecho, si hace 3 años no se hubiera movido Sergio Siliotto en la Cámara cuando salió la ley corta este, y la CPE fue a la Cámara justamente en noetti a pelear para que a bajar esa ley corta este, macri manoteaba la frecuencia de zati y se la daba al grupo amigo mm. y hoy no estaríamos pero ni, ni pensando ya en, en telefonía móvil porque el proyecto se hubiera truncado entonces este, cómo no va a hablar Oscarcar nocheetti esas cosas y respecto a la situación actual me parece que este, la cooperativa tiene, tiene, tiene una responsabilidad social política este, con sus asociados y, y, y tenemos que estar a la altura de circunstancias Bien, eh, ¿diálogo tienen con la Secretaría de Energía? ¿No está cortado supuesto, el diálogo? Por eso? supuesto, y se mm. sigue trabajando De hecho yo ahora este, les, les decía a tu productora Que está un poco apurado porque yo tengo que ir a Tenemos que ir a la APE a firmar ah, esto, Unos convenios para hacer unas obras Tenemos que hacer un tendido eléctrico en Longimay Tenemos que hacer una repotenciación De la energía en el hospital Lucio Mola Es decir, que, que la gente no piense que, que, que las cosas no se hacen Más bien lo contrario, hay, hay buen diálogo Y a veces, bueno Este, cada uno tironea para el lado que le corresponde y mm. está muy bien eh, alfredo la última y si el gobierno provincial no quiere que aumente la tarifa de energía eléctrica para el vecino la vecina que bueno en este contexto eh, de crisis económica no la estamos o no la está pasando bien eh, ¿qué debería ser eh, porque no quieren pareciera que no quieren tocar la tarifa también eh, que paga el vecino Bueno, pero lo que paga el vecino podría estar subsidiado es decir una cosa no quita lo otro el gobierno podría reconocer el, el, el déficit este mejorarnos el, el cuadro tarifario y en todo caso en todo caso en cada recibo de cada asociado este que conste cuánto está subsidiando la provincia para que el día de mañana cuando se levanta el subsidio ya sabemos los asociados bueno la luz va a aumentar porque la provincia dejó de subsidiar. Pero nosotros no estamos diciendo que, que la diferencia la tiene que poner hoy el asociado, porque la capacidad de pago claro. está muy mermada, y eso lo también lo decimos en la nota, decimos, bueno, si hay una plata extra, este, a ver, ¿por qué no la pone el gobierno para para ayudarnos a todos, este al asociado y también a las cooperativas, que somos los socios estratégicos, y que nosotros, digamos, el, el, las cooperativas les contamos que el gobierno quiere este cooperativas este fuertes, Cooperativas con las cuentas saneadas, cooperativas previsibles, con, con, con una economía fortalecida que le permita avanzar con tranquilidad y no tener sobresaltos. Me parece que en eso coincidimos. Claro. Eh, bien, Alfredo, no sé si quedó algo. Eh, si no, muchísimas gracias como siempre. Eh... No, agradecerle a usted la difusión, que tengan una buena jornada. Bueno, igualmente.